Bueno, este saludo es para Silvia. Un feliz cumpleaños para ti de parte mía, Augusto y de todos aquí en el foro Arte Foros. Un saludo y en la paz bien.